Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el libro, en el evangelio se usan Lucas. Todos aquellos que tengan Biblia, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7. Hay una interesante y hermosa historia para compartir y para aprender sobre esto, y por qué no tomar tomar de esta historia para nuestras vidas y poder imitar esto bueno que hace que el Señor se agrade ante actitudes de mi parte. Amén. ¿Cuántos quieren agradar al Señor en esta tarde? ¿Cuántos quieren realmente? ¿Te imaginas? Si un día tenés la posibilidad de que Jesucristo entrase en tu casa. Querías si el Señor Jesús un día le decís, "Señor, quiero que pases por mi casa." Y el Señor te sorprende y entra a tu casa. ¿Eh? Querías delante del maestro, de aquel que murió en la cruz de Calvario, en este momento y en esta historia, era aún no había ido a la cruz, pero era Dios mismo. ¿Amén? Era Dios mismo. Y aquí en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 36. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículo 36. Hay un título y dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. imagínate Jesús en el, lugar, en el hogar de Carlos, Jesús en el hogar de Beto, Jesús en el hogar de María, Jesús en el hogar de Tamara. ¿Eh? Un título y dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y dice de esta manera la palabra del Señor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 y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume estamos en Lucas 7.36 Lucas capítulo 7 versículo 36 el título dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo y lo repetimos nuevamente para que todos podamos entender leerlo y escucharlo amén dice uno de los fariseos rogó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 Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién, qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora». Entonces respondió Jesús y le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo, «Di, sí, maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50» y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues, ¿cuál de ellos llamó más? respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente a juzgado y vuelto a la mujer, dijo a Simón ¿ves esta mujer? entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con tus lágrimas y los han jugado con sus cabellos No me diste un beso. Mas esta desde que entré no ha cesado debes besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amo mucho. Mas al quien más, a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también tiene que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Amén? Hasta ahí. Gloria a Dios. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Una historia una historia tremenda historia. Aquí podemos ver claramente que podemos rogarle a Jesús que entra en nuestra casa y el Señor no va a hacer a sesión de personas si tú le ruegas al Señor aquí dice que este hombre le robó ¿cuántas personas vemos hoy que ruega al Señor Jesús? ¿cuántas personas hoy quieren que el Señor Jesús esté en sus casas? ¿cuántas personas quieren que el Señor participe de su mesa? pero este es el signo de pregunta ¿para qué queremos que el Señor Jesús se siente en nuestra casa? ¿Para qué queremos que el Señor Jesús ingrese a nuestro hogar? ¿Para qué queremos que el Señor Jesús ingrese a nuestras vidas? ¿Qué le vamos a dar al Señor Jesús? ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor Jesús? Porque muchas veces queremos que el Señor venga sobre nuestras vidas. ¿Pero cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual queremos que el Señor venga a nuestras vidas? ¿Quieres que el Señor entre en tu casa hoy? ¿Quieres que el Señor te visite? ¿Te gustaría estar sentado sentada en la mesa delante con el señor jesús imagínate decirle al señor Jesús señor pasa por mi casa y así el señor te sorprende y dice aquí estoy me dijiste que pasara por tu casa y he venido cómo estás pero hay algo importante en esto y aquí dice eh, en, la, en la biblia dice él le robó uno de los fariseos que comience con él Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa y hay aquí una mujer de la ciudad que era pecadora como entendió que estaba a la mesa en la casa de aquel fariseo trajo un vaso de alabastro de ungüento y estando detrás de sus pies comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y vestía sus pies y besaba sus pies y los ungía con el ungüento que hermoso que nosotros podamos inmediatamente reconocer quien tenemos delante qué presencia la que está pero aquí miremos niños, por favor Samuel por favor estamos en la casa del Señor necesitamos escuchar ¿por qué necesitamos escuchar? Lucas 7 36 en adelante así estamos compartiendo todo y vamos sacando puntitos y le rogó uno de los fariseos que comience con él y entrando en su casa el fariseo se sentó a la mesa nosotros leemos y después repasamos sobre la lectura y decíamos que ¿cuántos quieren que el Señor Jesús esté en tu mesa? ¿cuántos quieren que el Señor esté a nuestro lado? pero ¿qué actitud debemos de tomar frente a un amigo a un caballero como el Señor Jesús? verdad dice que este hombre le robó le robó Señor yo quiero que ese, entres en mi casa y le rogó uno de los fariseos dice que comience con él y entrando en la casa Jesús entró inmediatamente y se esto quiere decir que el Señor siempre está atento a tu petición siempre está atento a tu clamor siempre está atento a tu ruego pero qué importante la actitud de un ruego hacia Jesucristo que importante la actitud con la cual roguemos y la intención que tengamos porque el Señor es fiel Él siempre está su palabra dice que aunque permanecemos infieles muchas veces. Él es fiel y él siempre tiene misericordia. Pero miremos aquí la actitud del fariseo para poder quitar esas actitudes de nuestra vida para que este tipo de cosas no las imitemos. ¿Por qué? Porque era el mismo Jesús. Este hombre no recibió a Jesucristo como era digno. Era una práctica entre judíos atender a los invitados al banquete de la siguiente manera. Los judíos tenían una práctica cuando invitaban a alguien ellos tenía que hacer esto mira los pies eran lavados inmediatamente cuando un invitado venía el beso era el saludo de cortesía de un judío y es el saludo de hoy de cortesía de un judío su cabeza era ungida con aceite preparado con especies aromáticas o con un poco de perfume pero este hombre parece que no lo invitó al Señor Jesús a su casa pero nada de esto hizo este hombre quería estar con Jesús pero a su manera y no hay una manera muchas maneras de estar con Jesús hay una manera de estar con Jesús y la única manera de estar con nuestro Salvador es con un corazón puro y dispuesto a Él con un corazón entendiendo que debemos de arrepentirnos y venir a los pies de Cristo a buscar el perdón y la sanidad interior de nuestra alma y no solo la sanidad sino este pasaje aquí termina diciendo que miren en el 50 lo que termina diciendo Lucas capítulo 7 versículo 50 miren lo que termina diciendo no solo sana nuestro corazón no solo perdona nuestros pecados no solo los liberta sino que dice aquí pero le dijo a la mujer tu fe te ha salvado tu fe te ha salvado No solo te limpia el corazón, no solo te limpia y me limpia la inmundicia de nuestro pecado, nuestras maldades, nuestros enojos, nuestra ira, nuestra maledicencia, toda obra que está en nuestra carne, muchas veces el Señor viene y limpia todo esto. Pero no es el propósito de él, sino que tú que tú puedas ser salvo, y que tú puedas ser salvo una eternidad con Cristo. Por eso qué importante por eso que importante porque dice aquí en el 36 uno de los fariseos al comienzo uno de los fariseos robó a Jesús que comience con él y habiendo entrado en la casa de fariseos se sentó en la mesa podemos rogarle al Señor Jesús inmediatamente puede entrar a nuestra mesa pero cuál es la intención para qué queremos que el Señor entre en nuestra mesa a nuestra casa a nuestro hogar cuando el Señor entra y empieza a tocar fibras íntimas de tu interior ¿qué hacemos? le vamos a decir Señor hasta acá hasta acá llegaste pero yo quiero limpiarte pero yo no quiero ser limpio pero yo quiero limpiarte y ahí debemos de tener actitudes y reconocer que necesitamos ser limpios y sanos por el poder del Espíritu Santo pero este hombre dice que no lo recibió como era digno Jesús no le lavó los pies en el versículo 39 mire lo que hizo este hombre en el versículo 39 jugó la adoración muchas veces podemos venir a la casa del Señor y decir pero mira esto mira lo otro pero el Señor Jesús está atento a los corazones que se quebrantan el, Jesús, el Señor Jesús está atento a los corazones puros dice en el verso 39 cuando vio el fariseo que le había convidado cuando vio, dice esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí ¿cuántas veces podemos decir nosotros también? yo ya le pongo, por no dice acá pero miren, vamos a meternos a ver ¿Cómo lo interpretarías tú? Dice en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que está la que toca, porque es pecadora. ¿Cuántas veces nosotros por ahí tenemos un pensamiento y decimos, mira, si supiera con quién está aquel. Pero por qué vas a ir a hablar a aquella persona? Si supiera quién es. Pero resulta que Él mismo había invitado al Señor Jesús a su casa. Pero inmediatamente cuando el Señor Jesús entra a su casa, ya estaba cuestionándolo. Ni siquiera sabía que Jesús mismo estaba en su casa porque dijo, este si fuera profeta. ¿Cuántas veces creemos en un Jesús? De boca. Pero cuando nuestro corazón es confrontado con el mismo Señor, ya no creemos tanto. Este hombre, yo le digo, ¿para qué lo invitó a la casa? No? porque estaba allí la gloria de Dios mismo en su casa, en su domicilio y él preocupándose no lo atendió como era digno y por si fuera poco empezó a cuestionar las cosas que hacía Jesús muchas veces la vida del judío, del no del judío sino del fariseo hay mucha religiosidad, entonces nosotros debemos de también de sacar todo esto ¿por qué? porque la hipocresía y la vida religiosa era característica de los fariseos siempre procuraban ser vistos y reconocidos públicamente juzga lo que hace Jesús este hombre y Jesús lo que hizo fue recibir la adoración de una persona necesitada pero miren qué hermoso cuando tú tienes un corazón dispuesto cuando tú tienes un corazón arrepentido cuando tú vienes realmente necesitado y necesitada del Espíritu Santo la actitud de Jesús jamás va a ser otra que la amarte Jesús siempre te va a atender y te va a prestar atención. Porque es lo que quiere realmente venir a tu corazón, a limpiarte. Porque Él ya sabe, ya sabe de qué necesidad tenemos nosotros. Pero Él a veces también espera que tú vengas y que tú le plantees tu situación. Como decía hoy, glorifícate Señor, glorifícate. Este hombre dijo, glorifícate, ven a mi casa Señor. Y lo tenía enfrente y sin embargo no entendió, no supo qué hacer con el Señor Jesús. Pero miren la actitud del Señor Jesús, qué hermoso. Recibe la adoración de una pecadora. Hay gente que a veces dice, no, ¿qué vive la iglesia? ¿Para qué vive la iglesia? Si yo soy una mala persona, discuto, digo malas palabras. A veces tengo malos pensamientos. La única diferencia de este fariseo que está en una historia y lo dijo él. Pero ¿cuántas veces tenemos nosotros también malos pensamientos? ¿Cuántas veces juzgamos y cuestionamos muchas veces al mismo Dios? ¿Cuántas veces vemos a otros hermanos predicando y por ahí hay personas que dicen ay mira yo ahí no me meto a mí me han dicho por ejemplo ay yo no me meto en ese barrio pero Dios sí se mete Dios se mete en tu vida Dios se mete en los lugares que nadie quiere entrar haciendo el Espíritu Santo porque Él vino a buscar dice y a salvar porque estaba perdido entonces Él se mete y Él se mete y quiere meterse en tu corazón hoy quiere meterse en lo profundo de tu interior ¿para qué? ¿para qué? para poder comenzar a romper esas estructuras. El Señor quiere romper todo dolor. Quiere que se rompa todo dolor de tu vida, toda dureza en el corazón, toda falta de perdón. Yo no sé esta mujer lo que hizo. Acá no dice que era una prostituta, dice que era una mujer pecadora. También podía haber sido un hombre. Yo lo que sé, que quizás pasó por diferentes etapas de su vida. Mucho dolor quizás no tuvo un padre que la guiara una madre, quizás tuvo que salir por ahí a trabajar temprano quizás no tuvo estudios quizás no tuvo la oportunidad, mi padre por ejemplo no tuvo la oportunidad de estudiar mi papá se crió en el campo y en Tacuarembó no es como acá en Montevideo allá de chiquito ya tenés que ir a la escuela 14 kilómetros 12, 10 y como ellos no tenían caballo no pudo estudiar y tuvo que trabajar a la temprana edad y esto hizo que él No pudo estudiar, pero sin embargo, Dios le dio un don, un don, él es sanitario y ha hecho mucho trabajo, ha sido una persona que ha tratado de de suplir a su familia. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que quizás no era lo que él quería. Yo no soy esta mujer qué le pasó en la vida. Mucho dolor se ve que había. Ella reconocía y necesitaba sanar sus heridas del alma. cuánto de nosotros también tenemos heridas en nuestra alma que necesita ser sanada Por eso dice el capítulo 61 del libro de Isaías, dice, por cuánto me ungió el Señor para dar buenas noticias, para dar buenas nuevas, dice, para sanar a los quebrantados del corazón, para poner una venda, dice en el corazón, más más específicamente, así que fíjate que si el Señor te pone una venda, ¿qué, qué significa esto? Que hay una herida, ese es necesario, cuando tú te lastimas, puedes sangrar, puedes cerrar enseguida, pero hay diferentes heridas, hay heridas que por ahí surturan, Hay heridas que se infestan, y hay heridas que sanan más rápido que otras, y hay otras que perduran. Y también hay cicatrices de esas heridas. Lo importante no es la cicatriz que queda. ¿Qué representa esa cicatriz en tu vida? ¿Representa todavía un hoy o un pasado? Jesús viene a borrar el pasado y a limpiar. Jesús quiere sanar nuestros corazones, por eso Él viene y te escucha. Y Él siempre se va a acercar con una actitud perfecta pura, para Cristo es de mayor valor el corazón sincero que los títulos y las posiciones y las prácticas religiosas muchas veces no sirven de nada, la actitud del corazón sincero el Señor siempre la va a avalar, y Él le enseña a este hombre que parecía que sabía mucho Él mismo Jesús le enseña lo que es una verdadera adoración Jesús defiende a quien la adora Siempre te va a defender Jesús. Cuando tú le adores, cuando tú dejes todo por Cristo, no te tiene que importar quién está a tu izquierda o quién está a tu derecha. Si el Señor Jesús viene a sanar tu corazón y a limpiarte, y aquí te quebranta, tú no mires para el costado. Porque estás tratando con tu Padre Celestial, con tu Creador, con el que te dice con el que te formó. Y Él necesita sanarte. Él necesita romper esos dolores. Hay que sacarlo de nuestra vida. Esos dolores, esa tristeza, esos desengaños, la duda, la falta de fe la incertidumbre, el menosprecio, todo tenemos que arrancarlo de nuestra vida, porque cuando el Señor viene quiere hacer las cosas nuevas y Él las hace nuevas, pero depende de nosotros. Y como te decía, Jesús defiende a quien la adora. Vamos al verso 44. El Señor Jesús siempre va a orar a favor de aquellos que estén dispuestos a orar junto con Él. Verso 44 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón. ¿Ves esta mujer? Imagínate que hable de ti el Señor en este día. Imagínate que hable de tu vida en este día. Imagínate que te nombra a ti. Ves esta mujer le dijo, "Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas he estado regado mis pies con sus lágrimas Y los han jugado con sus cabellos. No me diste un beso. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ungido con perfume mis pies." Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y él, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente, una vez que tú vienes a Cristo, tus pecados inmediatamente son perdonados. El grado, el grado de revelación de tu perdón determina tu nivel de adoración. Como dice aquí, en el versículo 47... Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. más al que poco ama, poco se le será perdonado. Qué lindo tiempo para poder amar al Señor Jesús. Qué lindo tiempo para decirle, Señor, realmente necesito. Necesito, Señor, como esta mujer, necesito hoy venir a tus pies. Como esta mujer, Señor, necesito que mis pecados sean perdonados, Señor. Que mis heridas sean sanadas, Señor. El falicero no adoró a Jesús porque su justicia estaba quizás basada en sus actos o sus hechos. Hay personas que quizás tienen conocimiento de la escritura, pero están parados sobre la arena, no están parados sobre la roca misma de Cristo y no entienden realmente que el Señor Jesús vino a sanar, a salvar y a perdonar. La mujer adoró porque solo en Jesucristo encontramos muchas veces la gracia y el perdón. Por eso la mujer adoró. Nosotros sabemos, hoy sabemos a quién podemos adorar, a quién podemos postrarnos. Porque si tú vienes y te postras con una actitud de quebrantamiento, una actitud de decisión, señora, aquí estoy, quiero venir a tus pies, inmediatamente vas a recibir el consuelo y el perdón de Dios, la fortaleza para seguir adelante. Y qué hermoso. Porque lo importante es reconocer quién somos delante de Dios. ¿Cuál es mi condición? Tú sabes cuál es tu condición, yo sé cuál es mi condición, pero aún así Jesús quiere ir más profundo y quiere que reconozcamos nuestra condición delante de Él, porque necesitamos de la presencia del Espíritu Santo, necesitamos que el Señor sane nuestras heridas, nuestras dolencias. ¿Cuántas veces quizás te pudieron ofender? Yo no sé si esta mujer lo ofendieron en la vida, o los hombres también, cuántas veces no solo nos han ofendido sino que hemos ofendido también. Porque a veces es lindo mirar la vereda enfrente, pero a veces también qué bueno que pararnos en nuestra vereda Y esta mujer tuvo una amplitud de valor. Se paró en su propia vereda y reconoció que era una pecadora. Reconoció que si Jesús no era nadie. Y una de las cosas hermosas que hizo. Este hombre invitó a Jesús a su casa, pero ella escuchó. Ella escuchó, dijo el Señor, Jesús vaya a comer a la casa de un tal Simón y ella dijo, yo a mí no me importa nada yo, este es mi día este es mi día, dijo, yo voy a ir quizás me intenten correr quizás en el camino me digan no vayas, ¿y qué vas a ir a hacer? no podés entrar porque el fariseo jugaba de esa manera hoy el espíritu de fariseísmo que hay te va a jugar de la misma manera te va a, te va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? ¿para qué vas a ir? porque yo quiero buscar el perdón de Dios yo quiero buscar la presencia del Espíritu Santo y voy a ir esta mujer se determinó dijo yo sé que Jesús está allí y quizás sea mi última oportunidad quizás sea mi último día en el cual yo pueda ir y estar junto al Maestro yo voy a ir esta mujer dice que tenía perfume y no dudó así que la duda hay que arrancarla de nuestra vida esta mujer dice que esta palabra dice que la mujer inmediatamente se postró en los pies de Cristo y ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy es un día en el cual tú también Puedes venir a los pies de Cristo Qué lindo que hoy puedas venir como esta mujer A los pies de Cristo Qué lindo que hoy puedas decir también como esta mujer Señor, aquí estoy delante de tu presencia Quiero Que me perdones Señor Quiero que me purifiques, que me limpies Señor Quiero Señor que arranques Señor Un pasado oscuro en mi vida Señor Quiero que quite Señor Todo dolor de mi alma Señor a mí no me importa esta mujer no le importó lo que decía la gente se ve que hablaban bastante porque si supiera si supiera quién es decía este hombre pero él ni se imaginaba que, que el que estaba mismo ahí era Dios mismo y si él supiera que, que perdió un tiempo hermoso con Dios no se estaba dando cuenta de ese mismo momento quizás hoy tú también estés aquí Y quizás pueda tu mente decir, ¿será o no será? Yo estoy muy seguro que Dios está conmigo que hay ángeles aquí en este lugar. Y que la gloria de Dios se puede manifestar en cualquier persona. Y que el Espíritu Santo hace libre y que el Espíritu Santo puede sanar. Porque Él está aquí. Y lo creo. Quizás tú hoy también puedas creer como esta mujer y decir, yo sé que aquí está Señor. Y no es a un hombre, no es a un vecino, es a ti Señor. Yo quiero de tu presencia estoy dispuesto y estoy dispuesta en esta noche, Señor, también a reconocer públicamente que necesito, Señor, que necesito de Ti, Espíritu Santo, que necesito ser perdonada, que necesito ser perdonado, que necesito que laves mi corazón y lo limpies, Señor, para poder comenzar una, nueva, una vida nueva diferente contigo. Esta mujer, la palabra de Dios dice que no fue la misma, no fue la misma. Esta mujer fue con una actitud fue muy dolida muy golpeada por la vida criticada, juzgada pero esta mujer salió con la bendición del Espíritu Santo llena del poder de Dios salió de esa casa y salva salva, perdonada, amada con fuerzas con esperanza con ganas de seguir adelante tuvo un encuentro con el Padre Celestial tuvo un encuentro con el Creador del Mundo ella, solamente su actitud fue en arrepentimiento y el Señor así la perdonó y el Señor allí la aceptó y el Señor allí le perdonó los pecados y el Señor allí la defendió ante aquellos que querían criticar su posición el Señor dijo ella desde que entró no ha parado de adorarme, no ha parado de lavarme, no ha parado de besarme, así que en esta tarde yo te invito también a que tú puedas en esta tarde venir con la misma actitud que quede en cada uno de nosotros cuál es la actitud que tú quieres tomar hoy quieres tomar la actitud de este hombre de estar con el mismo cristo así en la casa y dejarlo pasar de largo o tomar la actitud de esta mujer de decir señor yo no voy a dejar que pase señor esta oportunidad yo sé que tú mismo estás aquí señor y tu gloria se está manifestando en mi vida lo que yo siento en mi corazón señor es es porque Tú estás tocando, Señor, mi corazón. Lo que yo estoy sintiendo, Señor, es porque Tú mismo estás aquí. Y yo quiero en esta noche, Señor, que mis pecados sean perdonados, Señor. Y lo único que tiene la potestad de perdonar pecadores es Tú, Señor. Por eso te invito conmigo en esta tarde a cerrar tus ojos y hacer una declaración pública delante del cielo y de la tierra. Señor Jesús, yo vengo delante de Tu presencia y te pido perdón, Señor. Me arrepiento, Señor, me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de toda maldad, de toda injusticia, de todo pecado cometido en mi vida, Señor. Yo te pido perdón en esta hora y te pido que anotes mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y que a partir de hoy, Señor, pueda caminar todos los días contigo, Señor. Sé que tú ya me perdonaste, Señor, como esta mujer. Sé que tú tienes cosas para mi vida, Señor. Muéstrame el camino a seguir, Señor. Quiero, Señor, ser una persona que camine a tu lado, Señor. Y que siempre estés en mi casa, Señor. No de pasada, Señor. Gracias por entrar en mi corazón. Gracias por ser parte de mi vida, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, porque hay solo una manera de que en el cielo haya fiesta ¿sabían eso? solo una manera hay cuando hay fiesta en los cielos no hay fiesta cuando siempre digo lo mismo no hay fiesta cuando hay una camioneta no hay fiesta cuando hay apartamentos no hay fiesta cuando hay edificios solo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente dice la palabra de Dios por eso te damos gracias en esta, en esta tarde Señor Padre te damos gracias Señor te pedimos Espíritu Santo en el nombre de Jesús Que venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Que podamos, Señor, tomar, Señor, y seguir este ejemplo, Señor. De poder venir siempre a tus pies, Señor, sin importar, Señor, la condición que estemos, Señor. Sin importar quién esté, Señor. Que podamos en esta hora, Espíritu Santo, postrarnos delante de tus pies, Señor. Y decirte, aquí estoy, Señor amado. Ven delante de mi presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Que te venga. Señor. Sí, Señor. Le damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. por la Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos humillamos, Señor, tú eres sí, Señor. Sí, Señor amado. Déganos, oh Señor, lavar pies descalzos pies con Sí, Señor. La vida agradable es tu herencia.